El subsecretario de Deportes de la provincia de La Pampa. Eh, Cefe, buen día. Juan y Mauro, de Radio Kermest, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien, acá, bueno, firmando. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué onda con los CEPAD? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué novedades hay? Lo último que sabíamos es que La Pampa, por lo menos lo último que habíamos hablado con vos, era que... Habías declarado que la hoy en La Pampa no el horizonte no era participar de ningún juego, pero ¿qué ha pasado en estos últimos días? Sí, eh, no, nosotros siempre nos mostramos <coughs> esquivo a participar de los Juegos Nacionales de Evita de, de la forma que lo habían diseñado. claro Pero sí defendemos lo, los juegos que, que nos unen como región, que uh -huh. son juegos que los venimos eh, apoyando y rediseñando desde hace muchísimos años, eh, como son los Juegos de Epade y para Epade, eh, donde a raíz de la, la grave situación económica que vive el país, eh, dos de las provincias que tenían que ser organizadoras de los Juegos de Epade y para PAD y los Juegos de la Integración Patagónica, que son Juegos de deporte Olímpicos Individuales, eh, no, no se iban a realizar porque por, manifestaban la la autoridad provinciales, que era muy difícil ser sede. Eh, así que, bueno, planteamos una reunión en, en Rawson, en Chubut. Primero hicimos una reunión por Zoom, donde nosotros presentamos un proyecto desde la provincia de La Pampa, para optimizar el recurso y repartir todos los deportes que incluyen a los EPAD, para EPAD y Juegos de la Integración Patagónica entre las seis provincias. Entonces, de esa manera... Eh, repartido entre las seis provincias se bajaba ostensiblemente los costos de organización se pierde un poco eh, lo tradicional de sede única con con todos juntos en un mismo lugar pero pero bueno, de esta manera podíamos sacar adelante estos juegos que son tan importantes y a su vez eh, no lastimar eh, la programática regional que tenemos desde hace tantos años así que presentamos el proyecto y el proyecto fue fue aprobado y podemos decir que entre los meses de primero en abril y después en mayo eh, en dos etapas vamos a hacer en tres provincias, primero en tres provincias, en la segunda en la segunda fecha vamos a realizar todos los juegos en casi de simultáneo, así que de esa manera podemos cumplir Este año con, con lo más importante que tiene esto, que son los jóvenes deportistas de, de la Patagonia. ¿no? eseferino eh, y esto, eh, te pregunto, ¿es sin un peso de nación? No, no, no, obviamente. Obviamente, yo lo, lo, lo dije el otro día, la política deportiva nacional no, no existe. No, no no hay política deportiva. Eh, en las reuniones que hemos tenido nada, se, hemos, hemos hablado de, de, de organización deportiva, pero cayendo siempre eh, el recurso en las provincias, o sea, la provincia tiene que poner para que Nación llegue adelante en su programa, y más claro ejemplo fueron los, bueno, los Juegos Nacionales de Evita, que otro día, después de los Juegos, hablando con, con los colegas de la Patagonia, eh, tuvieron que poner todo para el alojamiento de la comida y no reciben un, un solo peso, así que eh, cuando nosotros dijimos que no íbamos a participar primero, por el achicamiento de los juegos de, de mil deportistas a 300 a 360 y segundo que toda la plata la teníamos que poner nosotros eh, creo que está la postura fue fue coherente y nos terminando la razón porque es lo que me manifestaron los lo, mis, mis colegas patagónicos así que bueno veremos qué pasa con esto <coughs> veremos si nos si nos convocan a, a alguna reunión de nación pero hasta ahora las que hemos tenido eh, han sido reuniones chatas donde no se presenta ningún proyecto y lo único que se presenta es a costa de las provincias así que bueno eh, este, volviendo a la pregunta original y no irme del tema para imagínate que para estos juegos menos van a poner Claro, eh, y uno también piensa que recién hablábamos con un este, con un investigador de la ULPAM que decía más o menos lo mismo, son todos recortes pero no hay nada proyectado, en el deporte es lo mismo, digo, por lo menos para estos juegos que convocan a muchos pibes y pibas pero sobre todo a personas con discapacidad y en una región del país que es casi la mitad de la de la pampa para abajo, estos juegos son eh, históricos, son juegos que... Eh, no, no deberían perder continuidad eh, eh, la nación lo puede leer así o todavía no les entra no les entra en la cabeza entra no, no, no, no le entra no una bala eh, territorialmente bien decís vos es casi casi el 50% del país eh, pero bueno fíjate vos lo que, lo que hicieron con la entrega de, lo, de los olimpias que nadie dijo nada nadie manifestó nada eh, la entrega de los olimpias se lo entregaron a Colapinto y a dibu Martín, cuando el, el maligno que, que, que nos representó en en lo que tiene que ver con skate y uh -huh. en los Juegos Olímpicos, fue un medalla de los Olímpicos, quedó totalmente relegado. Cuando lo importante es mostrar eh, el esfuerzo del deportista con que llevó su carrera, como el maligno torre que llevó su carrera eh, a base de, de esfuerzo propio, Eh, y se lo termina entregando a, a Colapinto y a Diego Martín que digo no está mal que se, se los reconozca pero no vive pero ni en la Argentina el premio era para el Manigno Torre que fue medalla de oro eh, que que, nos que fue la única medalla de oro de los Juegos Olímpicos y lo, y lo dejaron relegado para darle a dos personas que su carrera ya la tienen totalmente cimentada con sponsor que le ponen millones y millones y millones de dólares con, con que cobran fortuna que lo tienen bien ganado Pero era un poco mostrar eh, la otra cara del deporte que se lleva con esfuerzo también. Y con, eh, y bueno, y a este chico lo dejaron totalmente relegado para entregárselo, insisto, al Diego Martínez y a, a, a Colapinto. ¿Necesitan más publicidad el, claro. el Diego Martínez y Colapinto? No. Claro que no. eh, Es parte de, de, de la lógica que tiene esta gente. Sefe, uh -huh. eh, eh, eh, en los anteriores de PADE también había una, una comunicación con las zonas patagónicas de Chile, ¿no? No, eh, el tema es así, esos son los juegos de la Araucanía. Ah, está Nosotros bien. tenemos dos juegos, los de Padi Parepao que bien. son hasta 17 hasta 16 17 años y los juegos de la Araucanía que son hasta 18 19 años. Uh -huh, Ahí uh -huh. sí, en esos juegos sí eh, son los mismos deportes pero eh, lo hacemos son juegos binacionales los juegos de padres son de la región patagónica solamente y, y los juegos de la araucanía tam, eh, eh, se pueden hacer regularmente o también van a tener el mismo problema que con los padres no no no no lo vamos a hacer porque bueno hay una conciencia muy grande también de, de, de, de, de en este caso de nuestro gobernador uh -huh. de, de respetar este juego que tiene 32 años. Sí, 32 años, y y, y no y la no participación de la Pampa eh, sería, la verdad que no, no, daría en la línea flotación, de flotación organizativa de estos juegos. Entonces, nosotros creemos que, fervientemente, que hay que seguir bancando estos juegos, tanto como los de PAD y para PAD, que el año pasado se hicieron, y si este año no los volvíamos a hacer, eh, era prácticamente dejarlos en el olvido. Así que... Claro. Estamos muy felices de que se puedan hacer. Y a La Pampa le va a tocar una subsede donde le va a tocar, eh, ya decimos, un mix de los deportes de Araucanía. Eh, Epadipas, Epadipas, con los deportes de los Juegos de la Integración Patagónica. Son 12 deportes en una y, y 10 deportes en la otra, o sea que los 22 deportes los repartimos ante las seis provincias. Nosotros nos va a tocar eh, en el mes de mayo, los dos fútbol, masculino y femenino, el tenis, es de los hip y la natación que de los epades, o sea, el fútbol y natación de los epades y el tenis de los hip, así que vamos a recibir acá. Y al hacerlo así, nosotros podemos alojar en albergues, cuando viajamos podemos usar los micros propios y se optimiza muchísimo el recurso, eh, casi es un 40, entre un 40 y un 45% menos de gasto que si tuviéramos que, que asistir a, a una sola provincia. Claro. Ni te digo para el local que organice uh -huh. Así que desde todo punto de vista Estamos felices, ¿por qué? Porque optimizamos el recurso Y porque eh, los juegos se van a hacer Bien, estamos hablando con Seferino su secretario de Deportes de la provincia de La Pampa Y te te lo vinculo con un tema nacional Pero que también tiene mucho que ver con La Pampa Y también está eh, dentro de esta idea Hay una pregunta eh, Claudio Morreci fue Secretario de Deportes En los gobiernos de Néstor y de Cristina Y publicó los otros días un video de lo que es el CENARD hoy. Está vacío, son oficinas donde no hay una persona, donde hay computadoras, donde hay mesas, donde hay hasta dispenser de agua, pero no hay una persona. Y él publica en la red social X, ya no queda nadie del personal de administración, muchos fueron despedidos, otros trasladados. Con su trabajo el deporte amateur queda eh, pudo competir en el mundo ley Macri, Scioli vinieron a vender el cenar y destruir el deporte nacional, dice Claudio Morresi. Y ahí te pregunto, Seferino, ¿algún deportista o deportista alguna deportista provincial eh, tuvo que dejar de ir? Eh, ¿Sabés algo si una persona de La Pampa eh, dej, tuvo que dejar de ir al cenar porque no hay nada, porque está vacío, porque no hay actividad? Mirá, eh, primero en el Senar eh, echaron a 70 empleados. Eh, ese fue el primer recorte que hicieron claro. Y después hicieron un profundo recorte presupuestario eh, De los deportistas que nosotros hemos tenido que, que han tenido que concentrar en el Senar Han estado yendo, pero no están viviendo como vivían antes claro. eh, Antes vivían en el Senar nuestros deportistas Para tener una preparación intensiva Ahora están yendo a concentraciones Pero cada vez menos y paulatinamente van propiciando el, el cierre de esa institución. Siempre hubo un proyecto inmobiliario eh, en, en algún momento eh, agitado por, por el gobierno de, de Macri de cerrar el Senar y, bueno, y ahí hacer, eh, bueno, hacer eh, que lo tomen privado y, y puedan hacer eh, edificio, edificio horizontal y demás. Claro. Eh, eso todavía no se habla concretamente pero creo que lo que está hacemos es anticipar un poco la jugada que van a, a querer hacer con, con ese lugar que es de un valor eh, un valor increíble pero más que un valor económico es un, un valor para el deporte de, de la argentina porque de ahí han salido muchos campeones olímpicos y es el lugar eh, icónico donde se entrena eh, donde entrenan todos nuestros seleccionados Eh, por eso duele tanto que, que se hable que se lo esté vaciando, desfinanciando y, y bueno, y en algún momento el próximo paso es hacer un proyecto inmobiliario ahí, claro. pero eh, pero bueno eh, a, a todos los que quieren el deporte argentino los que han visto el deporte del amateurismo sí, que, que esto esté sucediendo es un dolor grandísimo Bien. Eh, así que bueno, esperaremos a ver qué pasa con esta gente y eh, Uno siempre lo plantea, nosotros cuando, cuando vamos a, a las, que he ido a las reuniones, fui a dos reuniones en, en Buenos Aires, hemos tenido siempre una postura crítica, incluso eh, con, con Scioli presente, eh, le, hemos, le hemos dado nuestra postura con, con, con, con colegas de la provincia de Buenos Aires, de, de Formosa, de Santiago de Estéreo y de La Rioja, y para de contar, eh, siempre hemos tenido una postura crítica a lo que está sucediendo con el deporte en nuestro país, Eh, así que bueno, estaremos a la espera y atentos para ver qué es lo que va a suceder Pero yo creo que el deporte argentino no, no nos va a permitir que, que eso suceda Porque insisto, eh, ahí sí sería ya eh, entregar todas las banderas y, y y ver cómo, eh, cómo el deporte de nuestro país queda totalmente desfinanciado Seferino Almudébar, subsecretario de Deportes de la Provincia de La Pampa Gracias por tu tiempo con Radio Kermés Si quedó algo por decir, te estamos escuchando no, no, no, eh, simplemente esto, resaltar el, el, la, la alegría y que fue un proyecto presentado eh, por nuestra provincia mmm, con los técnicos que nosotros tenemos en la, en la subsecretaría y fue un proyecto que mmm, afortunadamente va a poder salvar eh, la programática y en este caso de los juegos de padre y padre, así que y los juegos de interacción patagónica. Así que siempre gracias por el espacio y a disposición cuando usted lo requiera. Un abrazo, Seferino abrazo Seferino Almudébar, hablando aquí en Radio Kermés, confirmando que los Juegos Epade para Epade y de integración de la Patagonia se van a hacer entre abril y mayo. No habrá una sede central, claro. pero sí va a haber distintos distintas provincias que se van a hacer cargo de las actividades. Es una alegría que se pueda concretar y entre otras cosas también, tiró la frase que uno esperaba que dijera, la política deportiva de Nación no existe.